a pequeños animales sin derechos reconocidos porque no. Bienvenidos a En franca decadencia, ese programa que ya no es lo que era. Ah. Ah. Y, y desde esta risueña huerta que siempre frutos y flores da, que se llama Radio ELA, emisora libre autogestionada, aquí los eh, pequeños eh, seres vertebrados, pero no por ello agradables, de Enfranca Decadencia, nos dirigimos, nos dirigimos, nos avecinamos, caemos hacia una próxima edición de este nuestro programa sobre frutos. cómic, animación, ilustración y cosas que no funcionan así en general. ¿Es cierto o estoy mintiendo, Cristian, puta mierda? Estás completamente en lo cierto en nuestro programa número 16, uh, no, 17, 17, Joder, no, 16 de entrevista, 17 en general. Bueno. Vale. <risa> <risa> <risa> Vamos a um, eh aceptamos en barco como pulpo acuático. Sí, sí, sí. Hay que dejárselo claro a nuestros seguidores qué parte es Tertulia, qué parte es Entrevista, porque esto está está creciendo, está creciendo. Estamos claro, preparando. porque emprendemos, ¿no? Exactamente, emprendemos. No no entremos en eso, que ya la tuvimos ayer. Eh, y ya pasaremos... <risa> ¿Qué tuvimos ayer? La, la discusión por Facebook. ¡Ah! ¡Digitalmente! ¡Ah! ah. Ya decías, yo digo, ayer no te vi, estuve tan tranquilo todo el día, sin ardor de estómago, ni úlcera, ni nada. Claro. está contando esto. Dando por saco en, en, en Facebook. Bueno, déjame que estoy pre presentando un programa. Y a mí, en la hora de la siesta, me gusta presentar los programas con tranquilidad. ¿Eh? Cristian, por favor. Por favor. De acuerdo. Por favor. Bien, pues una vez más, aquí, en Franca Decadencia, decayendo francamente... a los micrófonos los improperios y hoy seguramente un poco adormilado Paulo Decadente y a los botones el caos y a no acertar ni para Dios Cristian puta uh -huh. Bienvenido Cristian. Gracias. ¿Qué nos falta por, por quién nos falta el staff original? Hoy nos falta Milagros. Nos falta Milagros. Nos falta Milagros, nos un saludo para venir. ella. Un beso Milagros, te queremos. Bien. Eh, hoy por ser un día especial suerte en milagros con esa colonoscopia doble eh... <risa> no, no tiene por qué doler milagros, tú tranquila eh, por ser un día especial tenemos una invitada muy especial vamos a ser sinceros y a reconocer que eso es mentira que se lo decimos a todos y a todas pero por si acaso vamos a dejar que nuestra invitada se presente por sí misma dinos y recuerda que hay que decir las cosas acercándose al micrófono quién rayos eres y por qué debería importarnos No, no, invitada, invitada. No me vengáis ahora con trampas de última hora. Sabía yo que Duna de, de Murcia no me podía fiar. Soy Ana Albán y soy dibujante de historietas. Vaya mierda, de, vaya farsa, o sea, eso eso es lo que deberíamos hacer nosotros, este tipo de triquiñuelas es lo que hacemos nosotros, Cristian, no los invitados, o sea, ¿qué está pasando aquí? Que es un fraude. Bueno, pues ala, preséntanos a la invitada, porque aquí no dejamos venir a nadie solo y el invitado tiene que traer un invitado a sí mismo, a su vez. Me he traído a, a mi prima de La Huerta, que ha venido a verme aquí a Madrid y a explicar quién soy y lo que hago, ¿verdad? Sí. Hola, Fagalica. <risa> Vaya fraude, vaya fraude. Bueno, bien. Vamos a hacer como que esto no hubiera sucedido jamás y vamos a preguntar. Eh, haznos haces historietas, cuéntanos una breve eh, trayectoria profesional para que nuestros oyentes, bueno, la mamá, un momento, no, no es por interrumpir demasiado. Puedes interrumpirme. Pero genera es que no dicho el nombre de nadie y ella tampoco. ¿Ella tampoco lo han dicho? Claro que no. Joder, Ana Galván. Ha venido Ana Galván. invitada y le ha dado por hacerse la graciosa y se ha traído a Carla Berrocal, que ya no sabemos si está aquí en plan, o sea, ¿cómo se dice ya? Enchufada, o sea, que está mamando de la teta de la radio, ¿no? De sí. las mamandurrias de la radio. Sí, sí, sí, está con la subvención, ya no se va nunca de aquí. <risa> es que de, verdad, de hecho, yo cuando he abierto el local mierda. de la radio me la he encontrado debajo de la mesa durmiendo. Sí, con, con una peluca. Rosa. Como George, como George con Starza, ¿no? Cuando se pone ahí el el doble fondo con la taza de té y el <risas> Qué vergüenza y qué alegría. Bien. Pues cuéntanos Ana, una breve eh, repaso a quién eres eh, y tu trayectoria profesional para que nos entendamos. Eh, como nos han dicho que tenemos que hablar con voz sexy. Pues Nosotros intentar, nunca hemos dicho ¿no? eso, no se nos Me ocurriría. Un mail especialmente diciendo que teníamos que hablar sexy. Aparte firmado, ¿no? De puño y letra y con Así que, no. vale, ante notario, eh, cierto. A dibujar un verano <risa> muy caluroso en la zona de Murcia. Eh, Después de ver mis dibujos animados favoritos, que eran Ulises 31. Ajá. Y los míos también, joder. Hay que reivindicarlos. Mundo. Después también veía mierdas como Candy Candy y ese tipo de cursiladas. Pero bueno, todo junto. Creo que empezó, empezó a conformar el universo imaginario que, te, que tengo ahora en mis historias. Bien. Eh, y ¿Qué más has hecho? O sea, eso es un poco el origen, ¿no? ¿De dónde viene tu Después pasión por dibujar? Después le dije a mis padres que quería estudiar medicina y me dijeron que no, que, que era demasiado sensible y que no... Que no ibas a soportar una triple colonoscopia, ¿no? No ibas. A... Exactamente, además, que esa iba a ser mi especialidad. y Tiene que ser una profesión esa, ¿eh? Sí, oye, y existen. Claro que existen y, y ganan más que tú y más que yo. A mí me la han hecho. Y bueno, así que decidí estudiar Bellas Artes y cuando llegué allí pues me di cuenta de que no que no era mi rollo, la verdad. Uh -huh. Todo el universo de, del arte, de las performance... Y, y de toda la gilipollez que relacionaba con eso a ver, que lo, re <risa> lo respeto sí, se nota, se nota. <risa> son, una, son unas gilipolleces pero lo respeto se percibe el respeto, vamos, yo estoy ahora mismo <risa> estoy impactado a matar, que, hacen y muy muy bien. que se hubieran hecho colonoscopiadores eh, lo que pasa que no sé, yo llegué allí en la facultad y había un tío tirado en el suelo repartiendo como unos panfletos de, de bombas atómicas luego un ciclo de cine porno Luego una tía que se bebía un vaso de agua y lo meaba, otra que se metía pescados por la vagina. En fin, que yo llegué ahí y quería hacer dibujitos y cómics y tal. Y, y pues eso, que me encontré un, un universo sí, que no me iba mucho. Pues a mí todo lo que has dicho nos parece sumamente interesante. Lo, lo era, Artes. lo era, pero es que me lo pasé muy bien, claro. Luego te lo pasaba el bien. Y nada, eh, me especialicé en todo lo relacionado con diseño gráfico, animación Ajá. Y se me olvidó poner la voz sexy Animación Y, <risa> y cuando salí de allí, eh, pues empecé a trabajar en, en publi Ajá, ¿Haciendo qué? ¿Haciendo diseño gráfico y Sí, diseño gráfico, empecé así y ilustración no hacía Porque Ajá. es que no dibujé nada durante la carrera Pinté un poco al óleo y tal, pero no... Y... Claro, había tanta cosa a la que prestar atención que normal que no tuvieras tiempo de dibujar. No, porque yo dibujaba de pequeña y luego lo dejé como que no... porque no dibujaba. No, no era una virtuosa del dibujo. No es que tenía así cierta gracia y tal, pero que no, no era lo mío. Entonces me dediqué más a pues, hacer diseño, que es composición y es más cómodo, porque ya puedes jugar con esas formas, esas masas, y, y me resultaba pues, pues cómodo. Y en publicidad pasé de ser diseñadora gráfica a directora de arte... Y a, a trabajar en la parte creativa de, de las campañas. Eh, después, pues me quemé un montón, como casi todo el mundo que trabaja en publicidad. Eh, acabaron con mi vida, mi cabeza, me dio mucho estrés y, y me lo dejé para, para hacer dibujitos. ¿Y qué hiciste con eso, eso dibujitos? Buena. ¿Qué hice? Pues empecé a colgarlos en blogs, a la gente le gustaba, empezaron a animarme... Eh, realmente empecé a dibujar, o sea, me dediqué profesionalmente a dibujar porque una noche de borrachera una colega me dijo, "Ana, ¿qué haces que no te estás dedicando a esto? ¿Qué haces? Porque estaba dando clases." "¿Qué haces que no te estás dedicando a esto con lo buena que tú eres, no sé qué no sé cuánta?" Y yo pues sí, día y esa noche, "Tienes razón, es verdad, yo valgo." No me me animó y, y al día siguiente pues ya me cambió me cambió el chip. Y decidí ser ilustradora y dedicarme <risa> O sea que podemos totalmente. decir que tú eres ilustradora por resaca, ¿no? Sí, porque eh, hasta que alguien no me pues dijo... Sí que fue una buena resaca, ¿cuántos años haces <risa> de eso? Que no se te ha pasado pues todavía. Pues yo empecé... Eso me lo dijo hace unos ocho años. Joder, sí, sí, sí lo decís sí. bien, sí, sí. Hace unos ocho años. Y es que parece que hasta que alguien no te dice que tú te puedes dedicar a algo, uh -huh. no te lo crees. Así de entrada y... Sí, bien. a veces necesitamos, ¿no? una legitimación o un empujón, un algo sí. que te que digas tú, no soy no es mi paja mental y mi flipadura mental, sí. sino que otra persona lo ve. Da igual Así que esté que... borracha y sentada en su propio vómito. Sí. Um besito, vomito. Eva Torrecillas. Y Eva se haya confundido llamarme Ana, me hubiera llamado Gabriela. Dice ¿no? ¿Es que dibujar Gabi la del juro por mi madre. ¿No? Sí. Bien, pues es una buena, es un buen punto de arranque además eh, has tocado ya Tres temas de los que te iba a preguntar. Espero que esto no siga así, porque si no me va a quedar sin entrevista en menos de un cuarto de hora. No te creas, hora. que estoy aquí con, con mi prima. <risa> y ya verás cómo lo me... Pues yo te voy a preguntar sobre bellas artes. Porque tú estudiaste en Valencia, ¿verdad? Uh -huh. Y cuéntanos un poco, aparte de lo de las señoras que beben agua y hacen pis, en, inmediatamente se meten pescados por el coño. Y además sí. otros que hacían otras cosas también sumamente divertidas. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves tú...? Eh, la carrera en términos generales o quizás es esa facultad porque también hay diferencia ¿no? entre facultades es que como hace tanto que terminé creo que ha cambiado ah, porque mucho acabaste, o sea, conseguiste aprobar pues me costó un poco porque me dejé una asignatura para irme de Erasmus porque no podías tener el título para irte y, y luego a, se lo dijo un profesor oye, esta asignatura la tengo aprobada pero me la tienes que suspender porque si no, no me puedo ir Pues a la vuelta, ese profesor no se acordaba que habíamos hecho un pacto. Entonces tuve que hacer la asignatura de nuevo, entera, y presentarme a todo. Ese Aquí Cristian mandando notitas. Es, es... o sea no, Eso lo solucionaba yo, haciéndolo así con el dedo del Pero micrófono para que se acerque. Que hecho. Y, y claro, tuve que repetirla cuando volví del viaje entera. ¿Qué asignatura era? Era audiovisuales. Audiovisuales. Mm. ¿Y cómo ves la formación en la carrera? Es decir, ¿cómo, ¿qué opinión tienes de una carrera como Bellas Artes? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Lo ves muy alejado del mundo profesional? lo ves ¿Crees que las carreras universitarias deben ser una formación profesional para insertar a gente en un mundo laboral o en un mercado laboral? ¿Crees que por contrario está bien que se hagan cosas con pescados y meados y gente tirada por el suelo? ¿Cómo es un poco tu opinión o tu me experiencia? Me parece muy bien que la gente haga lo de los pescados y todo esto. Tiene que haber de todo, ¿no? También había instalaciones súper chulas, ¿no? Eh, lo que pasa que yo creo que yo me equivoqué porque yo tenía que haber estudiado en una escuela de arte. Ilustración, un ciclo de ilustración sí, o ciclo... algo sí, similar. Sí, ¿no? era lo mío. en Una escuela de diseño, de arte, algo así. No no era mi, mi sitio. Eh, de todas formas, casi todos mis compañeros de facultad encontraron trabajo. No es una carrera que luego te quedes en la calle porque tienes muchos recursos después. Muchos eh, Cuando salimos había un boom del diseño online y, uh -huh. y de estudios que se dedicaban a eso y casi todo el mundo se dedicó a, a esas cosas. Después estaban los que habían estudiado restauración, que también es una salida muy seria, lo que pasa que luego... Como de... la única seria, ¿no? Es la única donde meterse pescados por orificios no, no, no puntúa. Oye, pero que las personas que se han dedicado al arte de performance, pues quizá les esté yendo bien. Yo, yo sí, sé sí, que pero como restaurador, los... yo me refiero. O sea, ¿Cómo? Que como para lo que es restauración... digamos uh -huh. que sería como la parte menos creativa sí, sí, sí. de la, del universo de sí. las artes, ¿no? Es que, que... claro, ahí convivían un montón de cosas que no tienen nada que ver entre ellas, porque uh -huh. había gente también muy teórica de filosofía y estética y estudiaban más todo esto. ¿Quiénes eran los peores? Los peores. Sí, las peores personas, lo más deleznable, los que no como decía Como decía Bette Davis sobre Joan Crawford no orinaría sobre ella ni aunque estuvieran llamas ¿Quiénes serían tus Joan Crawford? Uy, jolín, pues no te, no tenía yo muchos odios, de verdad, allí así los peores es que me alejo para pensar no <risa> Pero... sé qué decirte dame así algunas no, pues si, no, si no sabes qué decirte pongamos que eres una maldita hippie y dejémoslo ahí O, um, o podemos rellenar... Eh, interrumpir, también podemos interrumpir. Podemos eh? interrumpir. O podemos rellenar este momento reflexivo de Ana con... Con un, con un sonido del 1 2 aquel de... <risa> sí, por ejemplo... No, pero no me lo he traído. Pero con <risa> <risa> <risa> algo con algo educativo, porque... <risa> <risa> <risa> Cállate. Bueno, bueno, bueno. ¿Ya? No te no, ¿Me así? dejas hablar? No te pongas así, no te Prima... pongas así. No te pongas así. Joder. No te pongas así. Madre mía. Mientras Ana piensa, podemos deleitarnos que con... Que ya lo sé un poco. Ah, pues entonces ya Ana ha pensado mientras tú has molestado. Gracias. Bien, pues gracias, ahora ya gracias. no nos deleitamos. Cuéntanos, pues ¿qué has pensado, Ana? Pues los eran un poco los, los veganos. ¿Los veganos eran los sí, peores? los veganos y un poco los perroflautas, de verdad. Eran un poco los peores. Y siento decir que... que bueno, tenía una compañera de piso de ese rollo. Que era vegana y Era muy y maja, era muy maja pero... Pero que matarla. No, lo que se dice hicieron para contrarrestar a esta gente que se hizo la matanza del cerdo. Allí en la facultad ¿En la facultad? Sí, se hizo una matanza El ser humano, desde sí, luego, sí, sí. Es, un, es un animal asombroso Y bueno, pues imagínate la que se montó Eso no sé. es porque no lo tenían en los pueblos Porque en mi pueblo había matanza del cerdo y era horroroso o sea... eso, eso es horrible Y en lo Murcia que pasa es, después es bueno horroroso Y bueno que están todas las tripas y todo eso, eso está muy bueno pero Sí, pero yo nunca olvidaré aquel señor poniéndose un guante Que mi prima y yo éramos pequeños, yo soy de Galicia Allí la matanza del cerdo claro. es familiar Era, ya no. Es un cerdo conocido, entonces. Sí, claro, es el cerdo que teníamos en, en casa, claro. Y un señor se puso un guante hasta el hombro y mi prima y yo, con nuestros siete años, diciendo, ¿qué guante? ¿Qué va qué, qué va a fregar los platos? Y aparte lleva solo uno. ¿Cómo va a hacer este señor? Lo que hizo después, no sé si os lo imagináis, pero os aseguro que desde nuestra habitación en la bordilla, con las ventanas cerradas, se seguía oliendo. Joder. Eso no se me olvidará nunca. Bueno, hasta que el Alzheimer... lo solucione. Eh, también nos has hablado de publicidad, que nos interesa bastante, porque cuéntanos, dices que te quemó, ¿no? La publicidad. Cuéntanos por qué. Pues... Mmm... Me que... Bueno, es que es súper es estresante. No sé si habéis trabajado en agencia Sí, eh, sí. No. Bueno, eh, en agencias bueno, directamente en agencias. no, pero ¿Tiene... para Voy agencias. a decir la, la parte buena y es que te lo pasas súper bien porque te haces un gran hermano ahí como estás todo el día encerrado y estás con gente muy maja, pues te ríes un montón, estás todo el tiempo poniendo vídeos chorras y tal. que Lo negativo es que vives allí. que sales a las 11, como pronto, que de, si tienes que trabajar a un fin de, de semana. A las 11 de la noche. Uh -huh. Que si tienes que trabajar un fin de semana. Pero no entras a las 5 de la tarde. Entras no, si entras sobre las 10. Es uh -huh. verdad que, claro, como nos quedábamos muy tarde, pues entre las 9 y media a las 10 eh, entrábamos. Claro, pero si tu horario de entrar son las 10, en vez de salir a las 6, sales a las 11, por mucho que luego entres en vez de a las 9 y media a las 10 claro. y cuarto, estás cambiando un cuarto de hora por cuatro horas. El caso es, es que, no, lo, lo estresante es que no te queda otra vida que no sea eso, que no tienes tiempo para leer tu libro para quedar con otra gente, para hacer otras cosas. Llegas a tu casa el viernes hecho polvo y el sábado tienes que limpiar tu casa, ese tipo de cosas que se tienen que hacer, y, y era estresante por eso. Y por otro lado, a mí ese tipo de presión no me funciona, no sé, uh -huh. ese conflicto humano de cerca de alguien diciéndote, venga, venga, que tiene que salir la campaña y tal. No lo llevo yo bien. ¿A qué crees que se debe que funcione así? Porque eh, nosotros en nuestra experiencia, yo por lo menos, bueno, yo creo que Cristian también ha tenido experiencias más o menos similares eh, haciendo servicios para publicidad. Los míos eran de Ilustración, los de Cristian que los justifique a él. Eh, servicios sexys, <risa> efectivamente. Pero eh, ¿a qué se debe? o sea, ¿Por qué el mundo de la publicidad, para que nuestros eh, oyentes en general entiendan bien de qué estamos hablando tú hablas desde, desde dentro, no desde dentro de una agencia y es verdad, yo he vivido, he compartido piso con gente que trabajaba en agencias y llegaban a casa cuando yo me iba a dormir y yo no me iba a dormir temprano yo me iba a dormir a la una, dos de la mañana siempre uh -huh. y a esa hora aparecía mi compi y yo decía, pero tronco, tío o sea por mucho que te paguen, que no te pagan tanto, no te compensa Y yo, cuando he hecho eh, servicios para publicidad, siempre era muy característico, ¿no? Eh, ¿Cuándo te llaman para encargarte unas ilustraciones? El viernes a las 2 de la tarde, o uh -huh. 3 de la tarde, ah, sí, sí. que es cuando los españoles en general comen. Uh -huh. Lo cual ya es, de entrada, mmm, un tanto incordiante, pero es que además, luego siempre era con urgencia, ¿no? Y siempre eh, trabajos sin eh, pactar. Es decir, eh, yo en todo lo que trabajo en publicidad, creo que ...una o ninguna vez he llegado a firmar un contrato... ...porque siempre era todo urgente y tal... ...¿por qué crees que hay esa desregulación tan eh, absoluta... ...y tan demencial en el mundo de la publicidad? Eh, pues porque no se... No, lo, ...no gestionan bien todo eso, no... Mm, ...el problema es que al cliente no le pueden decir que no a nada... ...entonces se bajan los pantalones y luego que lo solucione quien sea... ...como si los tiene que solucionar el becario... o un freelance ¿y por qué no se le puede decir que no a, al cliente a nada? porque eso está eso lo lleva al departamento de cuentas y los de cuentas están un poco entrenados perdón, están un poco entrenados para, para eso realmente porque hay clientes que son muy importantes para las agencias y no se pueden perder, entonces el de cuentas tiene un papel difícil porque tiene que agradar a ellos y también tiene que intentar que la campaña salga Y que tampoco sufran mucho los creativos. O sea, está intermediando un poco ¿no? entre los que producen y los que... Y depende de las agencias. Hay agencias en las que se les dice que le den más la razón al cliente Ajá. y otras en las que los cuentas están más a favor tuyo, que defienden más tu trabajo. Sí. Vale. Es eso, básicamente. ¿Y quién crees que se beneficia de esa situación? Porque yo, es cierto, yo conozco esa situación mm. en primera persona, digamos, desde hace unos 10, 12 años, que es cuando... Eh, y ha entrado más en contacto con ese mundillo y hay una cosa que te repite todo el mundo que trabaja en publicidad y es que es raro aquel que pasa de los 40 45 trabajando en publicidad uh -huh. es muy raro claro. están el Segarra y, y sus cuatro uh -huh. colegas pero muy poquita gente muy entonces ¿cómo poca. es posible que un sector que no es minoritario o sea es decir, en, en, el, en, en, en Vigo que es una ciudad pequeña, hay varias agencias de publicidad o sea, no es no es una cosa rara que yo qué sé, que se den en la capital, no es una cosa de performance extraña, es una cosa es un, una industria podríamos decir, un sector muy extendido, muy implantado en todas las poblaciones uh -huh. a mayor o menor escala. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Quién, ¿Quién es el que está saliendo, o sea, si si funciona así, quién es el que ¿Se está beneficiando de bueno, esa situación? Bueno, supongo que los directivos y los directores creativos tienen, por lo menos cuando yo estaba, unos sueldos muy altos. Sí. Eh, trabaja un poco y luego dejan el trabajo a, a gente, pues... Incluso becarios, juniors y, y eso. Y, y les funciona, ¿sabes por qué? Porque esta gente les venden que es un sitio muy guay, que mola mucho trabajar en public. A ver, que me pasan, me pasan que una pacha. nota, ha entrado un fax que dice... Ana, no para quieta, que coja el micro por la mano mejor, o que se lo meta por... <risa> esto último esto último no lo he entendido, pero vale. tenemos quejas de producción de vale. que no paras con el micrófono. Me gusta mucho los dibujitos que me hace, luego me los vas a dar. ¿eh? Es que soy nerviosa, así que estoy, no puedo parar de moverme. Bueno, Cristian es insoportable, nadie es perfecto. Continúa. ¿Y qué estaba diciendo? Publicidad, la, los directivos que cobran unos sueldos altos, es que, entonces, que le pasan los marrones a los juniors y los todo becarios... Todo Lo que no sé si ha cambiado ahora, porque me parece que echaron algunos de las eh, viejas glorias estas que cobraban un montón porque ya no le salía tan rentable. Eso fue todo en la crisis. Tuvieron que, que sanear ahí un poco de gente cobrando y sin trabajar. Pero bueno, cuando yo estaba funcionaba así. y les interesa que haya juniors porque la gente llega muy fresquita, con muchísimas ganas con ideas, y entonces eso pues los exprimen, los explotan hasta que eso, hasta que a los treinta y tantos largos están ya quemados, se van están quemados, se les ha caído el pelo, han envejecido como si hubieran pasado toda la juventud sí. drogándose y viviendo como rockstars, pero sí. ganando lo que un trabajador sí. y viviendo lo que un chaval cualquiera sí, que yo entré sin ojeras ahí y luego ya tengo como bolsas ¿no? <risa> ya ha sido horroroso y eso que me fui a los 31 salí pronto <risa> no es cierto, sí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, incluso una cosa que me llamaba mucho la atención cuando iba yo a buscar trabajo a, a agencias de publicidad, a, a llevar el portfolio mío, ¿no? Es que me presentaban a los directores de arte, y claro, uno, si yo a mi madre le digo, "Mamá, voy a ser director de arte", mi madre va a decir, "Bien, por fin, por fin has sentado la cabeza." En cambio luego los directores de arte eran como una especie así de mocosos. Vestidos como el Justin Bieber del momento, da igual el que momento que fuera, siempre hay un Justin Bieber que marca el estilo con el que se visten los directores de arte, que además de carecer de estilismo propio, carecen de toda personalidad y toda experiencia, porque solían ser niños de 19-20 años. Entonces era como... ¿qué, qué, es un, ¡Qué mundo extraño! no Parece que funcionan como una especie, como lo que tú has dicho, no de política de tierra quemada, de rueda que funciona, cuya gasolina es el... Los, los sueños y las ilusiones de todas esas generaciones que salen de... Lo he dicho perfectamente. Sí. Si es que yo no sé ni para qué te entrevisto, Ana, de verdad. ¿eh? Mira, la última vez que fui a una agencia, y no voy a decir el nombre de la agencia, entro y el, la entrada está toda forrada de césped artificial y en una esquina hay como un coche mini cortado así por la mitad y, y la recepcionista estaba metida en el coche. Qué creativo. ¿Es tan creativo? Eso suena a Basatio Gilby. <risa> <risa> J-W-T. Era Full Six, da igual. Sí, pero lo van a escuchar. ¿no? Oh, yeah, Full Six, you motherfuckers. Sí. Y ahí trabajó una amiga mía, Misty. Guapa, Misty, Misty. Guapa, guapa, Misty. Te van a despedir, pero qué guapa. Tú sí que, tú sí que molas. ¿Tú, tú sí que molas. Y no es ese jefe cabrón que te despide. Bien. Eh, vamos a pasar del tema de la publicidad al tema del de mundo editorial. porque analizando nuestro equipo de investigación, pues nosotros eh, nosotros somos hipócritas como buen como buenos seres eh, humanos, bípedos, vertebrados y con olor corporal dependiendo entre lo aceptable y lo mejorable, pero eh, hemos puesto a nuestros becarios a trabajar en investigación y cómo se llama el departamento, cómo le llamamos, investigación y y de control, eso es. Y nos hemos enterado de que tú has trabajado para editoriales como DC, DC Comics, ¿no? Que son los de Superman sí. y Batman y el resto de los superhéroes que no valen para porque todo el mundo sabe que los superhéroes buenos están en Marvel y luego está Superman y Batman que DC no tiene nada más que eso y el del el anillo ese verde que es como una especie de... Perdón, tiene a Wonder en fin. Woman, ¿eh? Wonder Woman, sí. Bien, vale, continuamos. Ahí eh, Prima, Fantagraphics también, que es como sí. una indie, ¿no? la, la, la más grande de todas las indies de Estados Unidos de cómics, Ultra Radio, que es una indie eh, española. La más grande. Es lo más grande que ha parido Ultra Radio. Me ha salido un gallo. Out le lo pasa le pasa al rey, no te preocupes. Eh, la más grande. Eh, outsider Outsider Comics ya. también, ¿verdad? Vale, ¿cómo, ¿con qué te sientes más cómoda? ¿Por qué? ¿Qué diferencias hay entre, entre una cosa y la otra? Y, por favor, el micrófono... El micrófono... O sea, tú estás en tu rol erótico. No te voy a decir... qué tienes que pensar que es el micrófono? Pero tú imagina algo, para pa que no se Pablo. te aleje. Te damos una pista. Que estás que no, ¿eh? todo el día con el micrófono, que parece que tuvieras ahí, es pues como te lo hemos dado, Porque... para que lo cojas, para que no te alejes. Para nuestros claro. oyentes, Ana está usando el micrófono como si fuera la puñetera estatua de la libertad. O sea, no lo puede tener más lejos. esto ah, la... no, no, no, no. ah, estaba pensando que, que era como cuando coges la estatua de la libertad con la mano digo, yo no me ha pasado eso nunca. Yo creo que esa es vale, respuesta. Vale, vale, vale. Es algo que digo mucho, pero menos mal que eres guapo, ¿eh? Que si no, ¿qué harías tú sin mí? Bien, Uy, matrimoniadas. Continúa, continúa <risa> Ana, encanta. por favor. Eh, lo que me pasa con lo del micro es que como me incomoda, pues lo alejo. Tú hablas, ya, pero claro, lo alejas y luego nosotros nos tiramos dos horas arreglándolo para que se escuche. Efecto doble, ¿no? ¿No? Cristian, ¿tenemos lista negra en En Franca de Cadencia? Ahora sí. Bien, bien, bien. Gracias. Vale. Me alegra ver que estás despierto. ¿Te, te digo el mote, Cristian, ahora? ¿Es el momento? Sí, bueno, no? esto... Vale, primero explícalo. <risa> porque si no... Piensa piensa que hay una audiencia. La madre paulo tiene que entender porque Yo creo que si lo digo se va a entender. Vale. Bueno, unas amigas mías te vieron una vez por la calle. Uh -huh. Nos ponemos a hablar contigo y con un amigo tuyo que dijo algo de que las tías y cómic, algo malo. No me acuerdo, algo Marcos, así. Marcos, un, un saludo. Provocando, provocando. Sí, sí, sí, fue enfrente de mi antigua y, casa, sí. Y te pusieron un bote a ti, fíjate tú, que no, no dijiste nada, pero te pusieron Chico Jot Down. <risa> ¿Qué te parece? <risa> Eso es gasolina para mi maldad, Ahora que esa canción, mi volta, por favor. <risa> encuéntrala. <risa> Bien, ¿hay Bu canción o no hay canción? No, no hay canción. Acabas de cargarte también otro cacho del podcast con esas voces. Ah, ¿sí? ¿Por qué me carga un cacho de podcast? Mira, está saltando la antena del sonido, se ha solapado ah, todo. Ah, bueno, no pasa nada. Claro, Pero ah. Pero ¿cómo se le llama el click? Se hace el glitch y ya está, no pasa Entonces, nada. Sí, sí. Bien, esto es una radio libre. Nos podemos permitir eh, fumar y hacer que salte el, el, lo rojo de lo, las cosas, de las luces. Y que nadie escuche el podcast. Bien, y que alguien conteste, por favor, las preguntas. Eh, ¿qué ¿Con qué eh, editorial te sientes más cómoda? ¿Con qué, eh, con una independiente, con una mayor o una grande? ¿Por qué? Eh, con las que me siento muy cómodas es, claramente, con APA-APA, fosfatina y ultraradio. realmente son las pequeñas pequeñas y, y con las que yo estoy a gusto son mis colegas me siento bien me pueden decir cualquier cosa sobre lo que estoy haciendo o sea, se puede comentar sea el trabajo Siempre en plan de borrachera que es cuando tú vecess las cosas no <risa> no no, pero claramente por ejemplo ahora estoy trabajando con tony de APAAPA papa y él, y él comenta y constructivamente me parece me parece una forma de trabajar guay y uh -huh. mm. ¿Y con las grandes has tenido alguna experiencia destacable que quieras compartir es que con, con nosotros? las pongo ahí en, en el currículum porque quedan bien, pero realmente he hecho pisto, ¿no? un par de chorradas. Te has chorradas. Pisto, ya sabía. Yo, he tú hecho un Como, como he puesto... tu prima la de la huerta, también, prima, vaya par de claro, pajaras. Claro, yo Buenas. me vendo, Madre me vendo. Mía. Yo, si algo he defendido desde que tengo uso de razón, que todavía no ha llegado, pero llegará... pero sí desde que tengo Bello Público en los sitios donde se en esas cosas, es que el lazarillo de Tormes hay que sacarlo de la escuela pública, prenderle fuego y encontrar al que lo hizo y quemarle los huesos. Ya está bien. Bien. Ole. Ole. Vamos a hablar un poco Sí, yo tampoco lo entiendo, tampoco lo entiendo La picaresca, Cristian. es sobre la picaresca Ya, no, ya, es pero es que eres tan encarca. intelectual a veces Paolo. Uy, sí, tan intelectual, he al Lazarillo de Tormes Vamos, eso creo que de aquí nos hemos Salman Rush y, y yo de... somos yo, yo los únicos Yo me lo he únicos. leído, Venga, ya te sí, leído. ¿eh? Yo también me he leído el Lazarillo ¿en de Tormes Sí, sí, si sí <ríe> cuando bebía vino que le ponía... Era un perro bueno. A ver, eso sale en un anuncio de queso, o sea que... Eso es el lazarillo de Tormes, petarda, y cuando va a saltar una columna y le dice al charco... Pero no me vale. Y le dice al ciego... Salta un poquito a la derecha y salta el ciego directamente contra una columna y se parte todo el tabique nasal, el occipital el parietal, y queda ahí con un coma cerebral, el cerebro así con unos coágulos... Ese extracto no me vale porque yo ya también... Ese extracto yo también me lo leí en algún momento. Bueno, aquí los invitados es a los que venimos a entrevistar, oh. los que vengan de mochila, pues que se les puede cerrar el micrófono, ¿no, Cristian? Oh. Yo se lo cerraban, hay que está pegando unas voces que me estoy quedando sordo. Pero no me has dicho que lo haces. Calla, chico. Joder. Sí, pero no, para chillar... Ah, para chillar me lo alejo. Para chillar te la vale. alejas. No lo compliquemos. ¿Así uh, no? Bien. <risa> vale, guay. Vamos a hablar de temas de mujer que está eh, visto pero que... Pero lo de DC y eso. Lo, DC, lo explico. ¿Puedes explicar que... que eres una farsanta? Que no, que sí que sí que he publicado en DC. Ah, bueno. Eh, ¿Y qué tal claro. ha sido la experiencia? Pues ha sido mm, bien, correcta, muy bien. Cuando fue... te escribían en inglés, ¿entendías lo que fue te decían? Tem... Bueno, a ver, fue... <risa> sí, sí. <risa> <risa> en una revista como muchísimo más indie. Much con, vamos. ¿Cuál? ¿Qué revista? Eh, el cemica que sacan Ajá. un, un cemica Y sacan cada número eh, relacionada con un color. En el magenta eh, apareció Carla, hizo Ajá. una historia Carla, y yo en el negro. Yo que siempre soy la oscurita. Y me dieron un guión que dije, jo, estoy trabajando ahí como en la industria de verdad, porque me sí. dieron un guión que nunca había hecho eso. Y yo pues tuve que... ¿Era un buen darlo. guión? Que no era mal guión, lo que pasa que no era mi rollo. Me Ajá, encanta. Vale. No, era mal no era mal guión. Bueno, eso es más Pero de lo que yo no puedo del 90% de los no guiones que rollo. he recibido en mi vida, o de las historias con las que he trabajado. Bien, eh, yo quería saltar de tema, a ver si salta, me dejáis eh, a hablar un poco salta, del salta. tema salta. de la mujer en el mundo del cómic y el feminismo, etcétera, etcétera. A ver. Eh, cuéntanos lo del proyecto Hits with Tits, uh -huh. eh, qué es, en qué consiste, que si, si has formado parte desde el principio. Si no, cuéntanos un poco cómo ha uh -huh. sido tu experiencia. Y luego ya te preguntamos por qué coño le llamáis a las cosas en inglés. Pero primero cuéntanos. ¿Y por qué Hidwig Tits? Y yo no lo dirijo. Pero has, has colaborado con he ellos. He colaborado, sí. Bueno, pues ah, cuéntanos bueno, vale, tu experiencia. Nos interesa ¿Sí? este tipo de, no, de mi historias. Sí, es un proyecto son sonográfico y eso significa que le da mucha importancia tanto a las bandas que tocan con, con ellas... Porque Como cómo, a la ilustración. ¿Cómo es eso de que es proyecto fonográfico? Sono, sonográfico. sonográfico. ¿Cómo es eso? Pues que tiene una parte de música y otra parte gráfica. ¿Y puedes explicar para que mi madre lo entienda? Sonográfico, pues que ellas, por ejemplo... O sea, eh, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Sí, se dedican a hacer... Empezaron haciendo unas recopilaciones, unos vinilos, Ajá. de grupos, de bandas, eh, de chicas. Uh -huh. O que la mayoría fueran chicas, que uh -huh. también hay chicos, sí. ¿no? Y, y lo que hacían después era llamar a las ilustradoras... para que hicieran un, una ilustración a modo de homenaje a cada una de las canciones del, del disco. Ajá, ¿Y sacaban en, eh, en físico? o sea, ¿Editaban discos se físicos? Sacaban. Eh, sacaban siempre un crowdfunding, lo sí. que van por la cuarta edición, el vinilo físico y, y después pues hacen como postalitas y cosas con, con las ilustraciones. También hacen exposiciones, presentaciones Ajá. y se mueven mucho. ¿Y tú has colaborado con ellas en cuántas ocasiones? Pues he colaborado con ellas en dos. Porque hice una de las postales... Ah, no, en tres. Hice una de las postales, luego hizo, hicimos una exposición de GIF, de GIF animados Ajá. y por último eh, las llamaron para crear una exposición para el BIF Festival en Barcelona y también colaboré con ellas. ¿Y qué tal las colaboraciones? ¿Bien? Pues muy bien. ¿Sí? Sí. Genial. Es que son son mis colegas, las quiero. <risa> no, me gusta mucho lo que están haciendo, la verdad que había un vacío en ese sentido eh, y sobre todo porque las ilustradoras, bueno, pues nos estábamos moviendo mucho, las del cómic, eh, la asociación de autoras... Sí, de eso quería hablar ahora. Pero claro, entiendo. en el mundo del pop rock eh, parece que, ha, que hacía falta un movimiento pop así. Es, eh, pop rock es como, como la etiqueta que nadie querría tener nunca, ¿no? No, no, como... no, es que son... ¿Sabes lo que pasa? Que ellas, eh, los grupos que tienen, pues tienen punk, tienen rock, tienen pop. ¿Y cómo defines todo eso? Música. Hablando hay... al micrófono. Hablando <risa> al <risa> micrófono <risa> es una buena forma de definirse. Me lo voy a volver a poner aquí. No, yo creo que eso solo empeorará las cosas. Es que así, como me muevo... Pero si estás a tomar por saco hablando y encima mirando a Carla. <risa> y mira a Carla. Con amor. <risa> miramos que Me amor. relaja mi amiga. Bien... Eh... Nos has hablado del colectivo de autoras de cómic Cuéntanos eh, en qué consiste, ¿Qué, cuánto tiempo lleváis y cuál es tu papel. Ahí? Vale, pues como tengo aquí a la persona que ha creado ese colectivo, pues quizá lo podría explicar ella un poco mejor que yo. La ¿no? persona que ha creado ese colectivo es Carla Berrocal. Soy la prima de, de Murcia. La prima de Murcia. Oh, Dios mío, no, quiere... no sé si quiero saber más sobre ese tema. Bien, pues... Contadnos quién queráis de las dos en eh, qué consiste, qué, de qué va Te voy contar ella y... eso y luego yo mi perspectiva dentro de... Venga, vale, pues sale, adelante, perspectiva. Es que me adelante. gusta la R, esa <risa> perspectiva. Bueno, pues es un colectivo que surge en el 2013 eh, para reivindicar el, el papel de la mujer dentro del mundo del cómic, porque uh -huh. estamos bastante invisibilizadas con respecto a los compañeros, básicamente. Uh -huh. Y... ¿Cuál es la función que hacéis? ¿Cómo reivindicáis eso? Pues que... a través de exposiciones, eh, de un premio honorífico que anualmente se le da a una autora distinta. Que, que lo gestionáis vosotras, ¿no? vosotras cuánta gente sois? Aproximadamente unas 120, 130... Oh, caramba, ¿Solo en España, 130? Solo... Bueno, en España y hay algunas incluso de, de otros países. ¿no? En sí. o sea, en el ámbito hispanohablante. Sí, sí, sí, sí, Caramba. Bien, ¿Qué más? ¿Qué más de, te puedo exposiciones, contar? ¿no? ¿Qué exposiciones, Ah, exposiciones, y... eh, bueno, la de Presentes, que está ahora mismo rotando alrededor del mundo, que es un uh -huh. encargo que surge desde el Ministerio de, de Exteriores y, y, bueno, se nos eh, se nos encarga hacer una exposición que abarque, de alguna manera, el, es, el espectro de las dibujantes de cómic de españolas desde la República hasta nuestros días. Y entonces hicimos una exposición de 50 autoras que son diálogos generacionales, o sea, eso eh, la exposición está planteada para que se vea una página de una autora junto con otra y, y que haya una especie o sea, de diálogo, una de antaño, digamos, y una actual No necesariamente, o... porque hay, o sea, hay bloques temáticos, ¿no? Dentro de la exposición hay cinco bloques temáticos, que es de alguna manera lo que lo que centraliza la exposición, y bueno, esa esa exposición ahora mismo ha ido a Tailandia, a a Roma Y a Perú. Uh -huh. Y esperamos que siga rotando alrededor de las sedes de, de, la, de, de la ECID en, en el mundo. De, ¿De, qué? ¿De qué? De la Agencia Española para la Cooperación al Desarrollo. Vale, vale. Mm. vale. Bien. Eh, ¿Cuáles crees que han sido vuestros mayores logros, y ahí os pregunto a las dos, como eh, asociación de autora de cómics... ¿Y cuáles las mayores dificultades, mayores fracasos? o Digamos, ¿qué, ¿qué ha sido lo más positivo y qué ha sido lo menos positivo? Bueno, yo creo que siempre hay aciertos y errores, como en cualquier eh, grupo, pero bueno, yo estoy muy contenta con el tema de la, de la exposición de presentes. Creo que, aunque no lo parezca, hemos marcado un hito dentro de lo que es el mundo del cómic, uh -huh. eh, hecho por mujeres, porque desde el año 80 no se hacía nada. Y, y algo malo pues no, no sé tampoco creo que hayamos hay cosas mejorables pero malas yo lo que sí... yo lo sí que sí yo sí que diría eh, a mí me parece que Ana ha hecho eh, ha hecho lo peor no ha hecho no. aquella aquel tema del cosa vergonzáis iba iba a lanzarle un piropo no creo que ha sido una voz bastante potente eh, que goza de cierto Eh, prestigio dentro del mundo del cómic. Bueno, y, veremos qué pasa después de esta entrevista. Y, de, y digamos que esa posición de privilegio la ha usado siempre para, para defender el trabajo hecho por mujeres y para denunciar la falta de mujeres dentro del mundo del cómic. Y yo creo que eso es súper importante. Y creo que es la que más lo hace de muchas autoras. Cuéntanos, Ana. Gracias, Titi. <risa> Te quiero, tía. Te quiero, tía. Pues no, lo que pasa es que a veces me preguntan o dicen es que la asociación no ha hecho esto, no ha hecho lo otro y, y como si fuera un grupo un grupúsculo o un pensamiento único yo digo, es que la asociación no, de autoras ¿A qué te refieres con no ha hecho esto, no ha hecho lo otro? Pues pues eh... que muchas veces se, seamos sinceros eh, sí. no no, se, no hemos defendido a alguien en un momento concreto o tal entonces, perdón por interrumpirte ¿no? Sí, eso te iba a decir <risa> o sea, No, no, me puedo interrumpir eh... porque yo no sabía cómo explicarlo y se ha dado cuenta Yo observo <risa> una cierta tendencia a la dominación aquí eh. yo creo ya te que gustaría. ella la dominatriz y yo la otra parte yo no digo nada Eh, bueno, brevemente. Eh, yo creo que hay un, una tendencia muy de... Siempre que hace algo mal el colectivo, la gente se nos echa... O sea, es como que tiene muchas como ganas de... Como que se fija de... más a lo mejor en lo Exacto. negativo o en lo sí. o en la falta que en, que en el trabajo. Eso es. La gente le encanta... Eso es curioso, ¿verdad? Sí. Es, claro. es que la asociación, como si fuera un colectivo mente, raro... La asociación no ha hecho esto, no ha hecho... Lo... No, la asociación son personas... Tú puedes entrar a la asociación uh -huh, y, y desde y... dentro puedes colaborar sí. y mover la, las cosas en, en el sentido que a ti te interese apere... más. A te apetezca. Sí. Y te apetezca. Lo que no puede ser es no me meto, critico desde fuera claro. y, y yo creo que, que no es la forma de hacerlo. Sí, y aparte que es que somos es lo que dice Ana, somos muchas sensibilidades y todo lo consensuamos. Y hay muchas veces que hemos consensuado cosas y la gente no está de acuerdo. Entonces uh -huh. no, uh -huh. no podemos posicionarnos... Porque es todo como muy asambleario. O sea, lo hacéis todo entre todas, ¿no? Las 130... Sí, Ten, sí tenemos, un, un, un, de... tenemos un grupo, un núcleo duro que trabaja eh, muy fuerte y luego tenemos gente que, que... cuántos formáis el núcleo duro? Pues somos como unas eh, ocho uh -huh. personas, así, que estamos ahí al cañón siempre. Uh -huh. Y luego gente, digamos, de alguna forma que orbita y que apoya. Y que y en un que... momento dado pues, colabora es. o sí. entra en alguna decisión Eso o algo. Es. Claro, y yo, no, sigo. ¿Qué? Perdón. Sí, sigue, sigue. No, sí. lo que pasa Tú con... Tú sí tienes derecho a seguir, es ella yo la que sí. se saltado las normas. No, y ella también, porque me la he traído yo. Y es mi amiga, tío. Toma. Toma. Feminismo aquí. No, sororidad. No te metas con mi amiga, ¿vale? No, lo que quiero decir es que... Es que no quiero que seamos tan polite todo el tiempo no, Que nunca. yo ha habido... Por favor, sí, la Ha la habido cosas los con las que no estaba tan de acuerdo ejemplo, O hay personas eh, con las que sí, tiene una cosas, filosofía... Nombres, venga, distinta. chicha No, nombres no voy a decir Bueno, pues di las cosas Porque... con las que no estabas de acuerdo No, pues ciertos enfoques eh, ejemplo, en momentos da O de defender a ciertas personas que yo que creo que sí que nos tenemos si que haber Si vamos a quedado. estar con alguien ha hecho algo en algún sitio, no O sea, Mira, en ciertos enfoques, dinos, ¿qué enfoque ¿Sobre qué problema? Eh, por ejemplo, eh, enfocarlo todo mucho al feminismo en sí y uh -huh. no al cómic. Al cómic. Uh -huh. Esa era una de las cosas que yo no estaba de acuerdo. Uh -huh. Ahora veo que sí que se está haciendo. Pero en principio... Es que, ¿Qué se está haciendo? Eh, se estaba hablando más, más de, de cómic español y de autoras uh -huh. de aquí. Vale. Pero al principio era como... O solo recuperar a las, a las antiguas, más... Eh, que si la ley del aborto, que uh -huh. si vamos a hacer cosas más claro, políticas un o no tanto políticos, restando a lo mejor sí. eh, o que se o todo, cultural. que me parecía muy bien que allá ya había, pero que me parecía que se dejaba un poco de lado lo otro. Uh -huh. Pero estoy viendo que está evolucionando en ese sentido y como, como la exposición que han montado, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, ahí sí que han recuperado autoras de antes y de ahora y está vale. y está muy bien. Correcto. De hecho, fijaos, una de las cosas que yo tenía apuntadas aquí... ...y va muy al hilo de lo que tú has dicho, ¿no? De, es cierto y es curioso como a veces basta que alguien saque la cabeza... ...o que, digamos, se atreva a... a no, ...no digo a enarbolar un movimiento, simplemente a, a dar la cara... Y, ...y, joder, muchas veces casi te vienen más palos del fuego amigo que del, del enemigo, ¿no? <risa> eh, pues sí. Y por ejemplo, y no con esto quiero yo decir que esto sea fuego amigo... Pero sí, en este mismo programa eh, hubo una crítica, por ejemplo, a que no la Asociación de Autoras de, de Cómic no se posicionara públicamente después del, del tema de Conchita Herrero en el Salón de Cómic de Barcelona. Uh -huh. y, y, en cierto modo, pues, vamos nos parece todo punto de Bueno, decir mentiras, a mí no me parece respetable prácticamente ningún punto de vista. Pero bueno, vamos a dejar que los seres humanos tengan puntos de vista, ¿no? Por esto el código penal y de no, la eugenesia, que está mal visto y todo esto. Pero... Por ejemplo, ¿qué, qué decís qué podrías decir sobre el caso concreto? Bueno, yo creo que eh, no es cierto. Cuando la gente dice que no apoyamos a Conchita Herrera, nosotros a través de nuestras redes sociales le mostramos apoyo. Lo que uh -huh. no vamos a hacer es asumir un discurso con el que no estamos de acuerdo. ¿En qué no estáis de acuerdo con el discurso pues, de Pues creemos Conchita que, que, que, que Conchita no sabía cómo funcionaba el salón y, y, y no tuvo... O sea, igual hubiera sido mejor que tuviera en cuenta a, al colectivo antes de tomar esa decisión, ¿no? para, y no, para ¿No sabía cómo funcionaba el salón? que queréis eh? Pues en, eh, cuando hablaba en el discurso de... de y culpabilizaba a Ficomic de uh -huh. la falta de mujeres, en realidad Ficomic no tiene culpa. La culpa está dentro de todos los profesionales que nos vemos involucrados nos conocemos en todos los salones, que todos sabemos quiénes somos, uh -huh. y que siguen votando a sus amigos. A sus amigos y a sus amigos. O sea, no es tanto una cuestión de la organización exacto. como de los participantes. Exacto. O sea, la, la, de autores, la votación ¿no? de FICOMIC no. va por la propia industria. No es que FICOMIC Bueno, es cierto. Diga, FICOMIC te manda una carta, exacto, ¿no? que a mí me la mandaron exacto, hasta que descubrieron que es. yo con el cómic en realidad no tengo nada que ver dejaron de mandármela ya no pude volver ir al salón del, del cómic de Barcelona <ríe> sin pagar… Y tú ahí fichabas eh, tus favoritos. Eso es. Entonces, vale, vale. digamos que la Ficomic es responsable desde un punto de vista más bien... Eh, digámoslo es más como evento como, como como empresa pero es una empresa privada y bueno al final va a mirar por su propio beneficio pero en realidad a mí lo que me da verdadera vergüenza es que nuestros compañeros sigan votando a tíos y uh -huh. que se siguen votando entre ellos y se y se siguen lamiendo los culos entre ellos y no nos tienen en cuenta nosotras entonces eso estaba mal dentro del discurso de conchita con todo el amor del mundo se lo uh -huh. digo desde aquí pero pero la gente enseguida tiende a, a, a decirnos algo. O sea, da igual. Da igual que estemos viajando por todo el mundo llevando sí. el talento español por por allí, que si hacemos una cosita y no está de acuerdo la gente, seguida se nos echa a, a la yugular, ¿no? Entonces, con Conchita la apoyamos totalmente, pero bueno, creemos que el discurso se podía haber blindado mucho mejor uh -huh. para que nadie la atacara como se la atacó después. Entonces, tampoco nosotras sí la apoyamos. De hecho, en nuestras redes dijimos que sí, que la apoyamos, difundimos el, el, el discurso. Lo que no vamos a hacer es apropiarnos de su discurso, porque claro. no, no comulgamos con él. Uh -huh. yo, yo quiero opinar sobre opina, eso. Opina, opina. Aquí, como lo tengo... Vale. Eh, bueno, yo es que estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras no, porque yo creo que Conchita, para empezar... como ella está dentro de la asociación, no hubiera estado de más hablar con ellas antes del discurso. Pues no hablar con la propia asociación. Hablar con la Ajá. asociación, oye, mira, voy a hacer esto, ya sí, lo tengo pensado, y a lo mejor ellas, oye, pues te podemos aconsejar hacerlo de alguna manera o lo que sea. Pero por otro lado, no estoy de acuerdo en que Ficomic no tenga responsa responsabilidad, y yo Ajá. creo que sí que la tiene, porque realmente a mí me mandan el listado, y te mandan un listado ya cerrado. Y un listado en el que hay menos mujeres que hombres, Ajá. de entrada. Ese listado no está votado el primero que te envían. Así que, bueno, ahí tienen esa responsabilidad. Porque tú, es verdad que te ponen otros, te ponen el apartado otros, pero bueno, es normal que te vayas a dejar llevar. Pero es que hay dos rondas de, de, de votaciones. La, la votación donde tú puedes elegir a, a, a quién nominar y la segunda sí, que es la, la, la de Sí, pero la primera final. te dan listas. ya Pero es la lista de los publicados de ese año normalmente, yo creo. ¿eh? No, hay cosas que faltan. Hay bastantes comics que faltan, o por lo menos los de las editoriales a los que yo me muevo no suelen estar ahí. Mm. Entonces, yo creo que, que sí que la tienen. Y luego, si un problema estructural, pues el festival tiene el problema. Entonces, yo creo que el discurso el discurso de Conchita es válido. Eh, se tenía que haber eh, compartido por todas partes, porque esas son las cositas... Que, que realmente hacen que todo cambie. Sí, es una forma de... Las pataletas de... Sí. funcionan. Yo hice una pataleta hacia el Graf hace unos años, que fue emocionada porque lo dije en Facebook y, y me contestó mucha gente diciendo que es que en las primeras dos ediciones de Graf no había mujeres, solo estaba Mireia. Uh -huh. Yo hice una pataleta y ya se solucionó. Y de hecho ellos en Graf están súper concienciados con el tema. Uh -huh. Y ahora pues son mis colegas porque les estoy colaborando con, con el colectivo. Así que creo que sí, que en definitiva Conchita lo hizo bien. Muy bien, me ha parecido súper interesante este... No sé, ¿cómo se le dicen hasta...? ¿Cómo, cómo diría yo esto si fuera Gemma Nierga, Cristian? Me ha parecido súper interesante este... <risa> esta tertulia, ¿no? ¿Quién es Gemma Nierga? Bueno, pues eh... <risa> la otra, la de los sí, pelos de no. los... Joder, yo estoy de periodistas fino. Isabel Gemio, ¿no? Eh, ¿qué, ¿cómo diría yo si fuera Isabel Gemio esto? Me ha parecido muy interesante esta... movida día, día, día, joder, vete día, la mierda ya no, la ver, la no, tío, eso tío, tío, ya lo hubiera dicho yo, Cristian ¿Claro, para es eso que... te necesito <tose> pero Isabel no, Gemio no. no, yo no la he visto en mi vida en un debate y menos de estos temas de feminismo <risa> es... voy a buscar otro socio porque desde luego esto está esto está bueno, vamos a vamos bello a centrarnos bien habéis recibido muchas críticas con la asociación de autoras de cómics, pero ahora yo os voy a hacer eso colectivo de autoras de cómics lo tengo bien escrito yo tengo que decir que no estoy en la asociación no te vas a librar pero colaboro eh, con ellas porque no son pensáis. mis amigas <risa> nos queda muy poco tiempo así que por favor dejarme hablar y bueno. hacer obedecerme okay. como si esto fuera una auténtica dictadura que es lo que realmente me gustaría a mi eh, no creéis que Purita Campos es de un curso insoportable pero los, y de un empalagoso pero nauseabundo los guiones no los hace ella ¿A qué te refieres? Ah, no, yo no he leído un guión de Purita Campos en mi vida. Ni te claro, de Esther no, en no. mi santa vida. Pero que si nada. tú tenés a Esther, ¿qué te parece...? ¿El dibujo o el guión? ¿A qué te refieres? Yo, a mí, yo me, a mí me suben las o sea A mí me estallan los cristales de las gafas, solo libro? de ver todo aquello. Sí. Bueno, corresponde a una época. ¿no? Yo creo que tampoco no seas tan macarra tú. ¿no? Yo voy a defender este y su mundo hasta ¿Sí? que me muera. Purita, sí. Ole, purita. Pobrecita, que además <risa> ha sido premio. purita. Premio de este año, de la, del el colectivo, hombre. hombre. Es como el referente, sí, ¿no? Es el, sí. Del trabajo, por lo menos... Eh, hombre, yo creo que sí la conocía de antes, pero de esto que sí te suena de ver aquella cosa como antigua y, y, y, y horrorosa, pero por otro lado dices, ah, pues mira, esta señora. y Entonces yo descubrí un poco el personaje gracias yo creo que al trabajo vuestro. Pues eh, que sepas que Purita Campos está casi casi, a, bueno, o está más incluso que al nivel de popularidad en Europa que, que Mortal, Ibañez, Mordaello y Finebón, ¿Mm? sí. toma Bien, me lo, me leeré el próximo te lo regalaré no, no me leeré, no me en papel nada. rosa Pero me tendré que arrancar los ojos antes de leer aquello <risas> tendré que le... en braille cuando lo saquen en braille yo me leo ahí esas pero, historias pero de amor ese, ese con florecitas. ¿Se prejuzia por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Es te, un macho tienen, alfa, Tienen uno, tienen a uno, decir, ¿tienen a uno que gustarle cosa? las cosas cursis solo porque las haya hecho una pero, autora. Pero lelo porque a lo mejor tiene algo. A te estoy te seguro que si me leo la Torá me sorprende un montón no estoy en lo más mínimo por la labor de hacer semejante estupidez. Y y sí, Ana, es muy es muy macho, de hecho de, de, de los sobacos no le cuelgan pelos, le cuelgan hecha vikingas. Cuelgan <risa> como decía, como decía un profesor mío, Eh, que fue horrible el primer año me fui de su clase ya, gritándole y todo y dando un portazo ahí como la gente elegante y luego sin embargo el segundo año que me dio clase dije, es usted el único profesor aquí que merece la pena en toda esta escuela repugnante decía, uno ya tiene percebes en los sobacos, de aguantar tonterías no yo, a mí de colgarme en los sobacos me colgarían percebes decía que, yo que no iba a hablar, ¿eh? míralo ya, pero es que Oye, estoy ya vigilando son, el tiempo, vamos a tener que cortar preguntas. enseguida es que yo quería decir una cosa yo Porque en el último programa que tuvisteis, alguien dijo uh -huh. que Graf, que os cagasteis en Graf porque sí. se pagaba entrada. Sí, sí, sí, que nos parecía ¿Vale? sí. Y tengo que decir que la entrada de Graf cuesta un euro, nadie sí. lo dijo. Sí, entre uno y dos euros, yo me enteré después, un, es verdad. Un sí. euro, un no euro, entre bien. uno y dos, vale, un acuerdo, euro y se utiliza para poder gestionar bastantes cosas, para poder pagar... A, pues a los que han hecho los carteles, que ellos no ganan un duro los, los que lo organizan y bueno, me parecía un poco injusto. ¡Jolín! <risa> bien, no, no, está estos muy bien hippies, eso. Claro, estos claro, hippies, estos claro, claro, sí, sí. no, hippies. Y luego no, vienen. No. O sea, boycotea boy, boy, un draft. Pero cobran, graph, cobran si, por si cobran por, es una... por stand. ¿no? El stand lo pagan, sí. ¿Porque se hace dónde? En el Museo ABC. Ahora van a cambiar de sitio. No puedo decir dónde. Yo solo puedo decir una cosa. Carla yo estuvimos el otro día en el Museo ABC. Y la clave del Wifi empieza por Torcuato. Eso es de Torcuato, Luca de Tena. Torcuato, Luca de Tena fue el fundador de la ABC. Son una familia de, pues, de antiguos fascistas españoles. Es de Francia Bolengo, claro. ¿Sí? Torcuato, Luca de Tena, el peor escritor sobre la faz de la Tierra. Yo me leí eh, los renglones torcidos de Dios. y Creo que es el insulto a la inteligencia. Y, o pero sea, es de, pero son, son el mal el Museo ABC. Son el mal. Eh, porque eso, la, eso la es una cuestión, es una, es una mujer cuestión con la cabeza rapada y con canosa así que tiene pinta. De eso es una cuestión que a mí siempre me, me, me tiene, hubiera gustado. Tienen eh, en un programa, en plan, porque el, el museo de Madrid que más cuida la ilustración es el del ABC. O sea, que es que es el periódico representativo de la de la derecha. Eh, más conservadora, ni siquiera la derecha claro. liberal, ¿no? sino la más conservadora la más de, de arraigo franquista porque, porque lo conserva que ja, ja. Que, <risa> que dedicaron, eh... lo que le está diciendo que conocí la directora y, Madre, y bueno, no tiene nada que ver con ese universo Pablo, mujer. yo te quiero ver sí, con sí, esta por peluca el, por eso me, me interesa el tema bueno eh, se nos ha ido el tiempo, como siempre yo tenía un montón de preguntas sobre guerras intestinas entre Barbie Japuta y Locas del Coño por ejemplo pero no nos va a dar tiempo a verlo Eh, quería ver vuestra opinión... Pues a favor de barbija puta, clarísimamente. Sí, de acuerdo. <risa> Sobre el lenguaje universitario, ¿no? A veces que están tan, tan, tan... Es tan universitario que no lo entienden es que ni no, la madre que los ha pagado. Es no, no me, me ha universitarios. ¿O te refieres al académico? Yo me refiero al lenguaje eh, dentro de los movimientos, por ejemplo, feministas o incluso de emancipación de cualquier clase, mm. ah, vale. que eh, manejan tantos términos a tanta velocidad. Este sitio nuevo, por ejemplo, que han ocupado ahí la... la ingobernable, que lo han ocupado uh -huh. cerca de, del... bueno, en el paseo del Prado, eh, cuando pregunté ah, ¿y ¿eso qué es? ¿qué tal? No, pues es un centro no sé qué para los comunes. Y es como, hostia puta, ¿qué cojones es eso? Es como, mierda, estaré yo... O sea, es, es como... No, queríamos... Yeah. Me hubiera gustado hablar un poco de ese de cómo el lenguaje a veces eh, puede ser herramienta y por otro lado puede ser como una especie de, de, de hacer tu gueto ahí de molarte con tu gente uh -huh. que se mola y, y os habláis uh -huh. entre vosotros diciendo sí, como molas. Sí. Y luego no se enteran ni Perry de qué coño estáis hablando ni de qué rayos estáis haciendo. Y me hubiera gustado hablar de Murcia. Bueno, sí, de esta te voy a hacer una eh, te pregunta iba a decir, que muy la rápida. Pasar. No, <risa> por favor. ¿Qué es el fonoporta? Ah. Dios mío, es maravillosa esa palabra Es el fonoporta, porque yo como le llamo fonoporta, es el telefonillo Ah, bien, bien, bien. Es el tel... ¿Sabías eso, Cristian? No. Gracias eh... Bueno, pues es que ya jo, mira que yo estaba preocupado pensando tengo pocas preguntas, pero ya nos hemos zampado el tiempo, vamos a tener que despediros Pero yo quiero decir que la canción que ha puesto Cristian... Sí, es que el, himno de Murcia, ¿no? el himno de Murcia Bueno, claro. no es el himno real No es el himno real es el himno real, pero cuando dice lo de casta y pura como el azahar que me siento muy, muy identificada Eso es muy bonito <risa> bueno Ana, pues eh, es, es una lástima de verdad, que el tiempo huele tan deprisa pero que le vamos a hacer, le han puesto los minutos a 60 segundos en vez de a 100, que sería lo lógico Así que se nos ha pasado. Eh, mil gracias por haber venido. Espero que haya sido una experiencia... Muchas gracias. Espero <risa> que haya sido una experiencia placentera. Muy placentera. Gracias, Carla, también por, por haber venido A de ti, nuevo. Pablo. Debe ser que algo estamos haciendo mal, porque si la gente repite es que no estamos haciendo lo nuestro, ¿no, Cristian? Eh, que es nuestro Da igual eh, Agradecemos a Radio ELA Emisora libre autogestionada Que además está de noveno aniversario Y hoy hacemos concierto en La Quimera Con todo lo bueno De la narcopunk melódico Madrileño Que esto no se lo salta un gitano Accidente y lágrimas y rabia ahí a las y media, Por un bono social de apoyo a las radios libres eh, Siempre importantes para que mm, Despojos como nosotros Podamos decir nuestras cosas y nadie nos lleve a la cárcel <coughs> y eh, ¿qué más podemos decir? que nos pueden encontrar en cualquier sitio ¿no? buscando en franca de Cadencia en radio Radioela.org buscando en franca de Cadencia en el Facebook de Enfranca de Cadencia y buscando en general en los sitios que vuelen raro y donde hay gente que no sabes muy bien a qué se dedican pero prefieres dar un rodeo, seguramente Ahí estaremos. Y también en iVoox. En iVooox estamos. Y en la página de Radio y en la Vela, página de radioela En la sección de Enfranca de Cadencia. Efectivamente. Y... ¿Y nos queda? ¿Y qué nos queda? Eh, pues lo habitual es eh, lo habitual es nuestra reflexión estúpida. Eso es. ¿Y, ¿Y qué pasa con la reflexión estúpida? ¿Vamos a hacer reflexión estúpida o no? Eh, deberíamos deberíamos planteárnoslo. A lo mejor abrimos una Yo de esas... Yo creo que podemos hacer una de esas encuestas que luego nos pasamos por el culo y ¿Qué? preguntarle sí. a nuestra audiencia. Hola mamá. Eh, ¿Queréis que sigamos haciendo reflexiones estúpidas? Que es lo que más trabajo da. O sea, redactamos la maldita entrevista, que es una hora... y después todavía tienes que hacer en la mierda la reflexión estúpida, que es una paliza para que total, no le haga caso nadie porque es que yo, de toda la gente que me he encontrado durante todo este tiempo que he estado viendo a la gente que me dice he escuchado en franca de decadencia, y es que digo, coño en franca decadencia está de puta madre el programa que no sé qué el programa que no sé cuánto, cuando Paco Sordo, cuando Carlos Berrocal pero luego resulta que nadie, nadie, nadie me dice nunca qué buena tu reflexión estúpida sobre los cocineros, sobre los malditos taxistas sobre los farsantes de los bonos del Estado al venta, al pomayor, y toda esta historia que al final uno dice, entonces, ¿para qué estoy yo gastando mis energías? ¿para qué estoy yo aquí dejándome los sesos el ejemplo de todo mi trabajo purcia mm -hmm. style Buh, buh, buh, ya bu, murcianico style Estoy hasta la polla de que nos traten de paletos Se creen que viajo en burra cuando ellos van en metro Y luego en manadas pa' la manga todo el verano paso sí, eh, paso eso sí, eh, eso sí, eh eso sí no queréis, eh, pa' eso sí Digo achique, es una palabra cariñosa, decimos pijo y que Se nos llena toda la boca zarangoyo y que Es una cosa muy sabrosa Que hablo mal porque Hablamos mal porque Si quieres Podemos pronunciar Las S Pa' que Si es nuestra tierra Y estamos orgullosos girls, Y enamoraos De estrella de Levante Don Simón Murcianico está